Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, feliz cumpleaños, caballero. Habla Sergio Martínez. De Martínez. Uy, Sergio Martínez, ¿cómo estás, Sergio? <risa> ¡Qué alegría enorme! ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué tal, campeón? Muy bien, muy bien, muy bien. acá andamos, muy contento, muy tranquilo, pero nada, esperándolo para esperándolo para llamarlo acá, que habíamos quedado con José, que... que pero que qué, rato, qué enorme, qué enorme alegría, qué enorme alegría que me das. Nos no, no devolvés el llamado que te hicimos cuando vos cumplís el año. Qué enorme alegría que me das. Mira, bueno, acá tenemos a Marcelo González, Marcelo, Maravilla Hola. Martínez, ¿qué te parece? La oportunidad de, de felicitarlo y que alguna vez podamos reivindicar eh, para las pantallas de Space que lo acompañamos en lo que fue su única derrota con Margarito, ojalá que se pueda concretar esa revancha y que si no la transmitamos por lo menos podamos gozar la revancha del Maravilla, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas tardes chicos, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo te va Marcelo González? Bien Sergio, el gusto de escucharte y la felicitación enorme por, por lo que estás haciendo y cómo estás dejando bien parado el boxeo argentino. Bueno muchísimas gracias maestro, sí ya sabes cómo es esto, trabajo, sacrificio y pero por suerte la, la recompensa llega, así que, así que bueno, muy contento, imagínate cómo puedo estar, ¿no? Y ahora, bueno, a ver cómo está el amigo Mingo, ¿no? ¿Cómo está, cómo está? Contento con, con su cumpleaños y con los nueve años del programa. Esperemos que, que sean, que sean muchos años más también para Mingo, que sean muchos años más de todo, chicos, y que, así. No, no, te aclaro Sergio, para un poquito, para el programa sí, para mí no, porque ya tengo demasiado yo. <Net> <Line> no, no, ya, ya paré, acá paro yo. ¿Viste? El programa puede tener mucho más, pero bueno. yo paro. ¿Cuántos abriles? 67. No no, <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Qué alegría, la verdad que me dio una gran alegría los chicos, la mejor alegría eh, junto con la, la visita de Romín y de Marcelo, la mejor alegría de la noche de escuchar la voz de Sergio Martínez directamente de, de Estados Unidos eh, Sergio, te, te quiero agradecer porque la verdad que es un fenómeno. más allá de boxeador sos un fuera de serie como sí, persona sí, ¿verdad? la verdad que eres un tipo bárbaro, una gran alegría o sea, y José no había llamado ayer, habíamos ¿no? llegado para, para recibir el llamado. Estoy, y nada, para saludar a, a Mingo y a felicitar a todos también por el programa, ¿no? Porque la verdad que es un poco, un poco para todos, ¿no? a menos nueve años y eso pues, es un laburo bárbaro, ¿no? un, trabajo, por favor, un trabajo enorme preguntar. para preguntar. Y ¿no? Es el momento de festejar, se viene el supercampeonato de la OMB, reconocimiento para estar en Las Vegas en la pelea mosley y Pero bueno, ¿qué plan hay? ¿Qué, qué, ¿Se viene la revancha con Tony Margarito, con, con, con Public? La revancha con William. ¿Qué plan tenés, Sergio, y qué es lo que decías vos sobre todo? Bueno, el... a ver, lo que yo deseo primero era, podría haber sido una revancha con Margarito, que, que podía haber sido, digamos que puede ser un buen momento para mí, porque es prácticamente el mejor momento de mi carrera, y, y es ideal para, para enfrentar a Margarito ahora o, o de aquí a unos meses más. Pero parece ser no sé, Margarito está con una negociación intentando hacer el combate con, con Manny Pacquiao. Entonces Kelly Public en un principio exigía exigía revancha, ahora pues la exigencia se hace más leve, pues solo está intentando eh, intentando reclamar para ver para qué fecha podemos hacer la, la revancha. La verdad que hacer un combate con Kelly Public ahora sería bueno para mí. En este momento se encuentra frágil, no, o sea, anímicamente frágil por haber perdido conmigo. Eh, está Eh, difícil porque tenemos que esperar eh, unos, unos días más, una semana más probablemente, 10 días más ver qué es lo que pasa con Sintrón y con, con Paul Williams también espero que no se empiece eh, no a ver con Margarito pero pero lo que pasa es que ahora tengo un, un mes digamos con una agenda muy muy ajetreada. estoy yendo a Las Vegas a los dos días tengo que ir a Nueva York luego a, a México luego a Puerto Rico y luego una sorpresa que, que me dieron también es que me dijeron que bueno que va a haber una mención mía en el Salón de la Fama en Canastota en, allá en Nueva York y, y nada es algo bonito también que quiero que quiero recibir allá van a me pidieron ya ropa y eso y digo madre mía en la que me estoy metiendo ¿no? <risa> y, y decirle a Gabriel que estudie porque le dije Canastota y me dijo sabes más vos que yo dice la verdad que sé que cerca no yo pero no me acuerdo bien dijo Gabriel Sarmiento claro no, sí, sí, le voy a decir para que se ponga tanto ¿no? Porque... le digo tenés que ir ahí le digo que esa es la la, la, la historia Carmen es el pueblo de Carmen Basilio después de Billy Bacu eso empezaron haciendo la mención a ellos y empezó el salón de la fama ahí claro entonces claro yo estoy en eso ¿no? Y, y no sé me, me sorprendió la verdad que no Sergio no. o sea entraste, el otro día te lo dijimos entraste a la historia grande del boxeo quizás hoy no te das cuenta quizás lo veremos con el tiempo pero ganar un título mediano en la casa del campeón eh, es una cosa tan complicada y bueno, vos lo hiciste. Sergio, para, sabemos que el sábado va a pelear Héctor Tigre-Saldivia con Wally en Las Vegas, sabemos que estuvo un tiempito participando de tu campo de entrenamiento, ¿cómo lo ves al Tigre y cómo lo has pasado con ellos? Uy, uh, primero como persona, ¿no? Él, tanto él como su entrenador, unos chicos fenomenales, extraordinarios, la verdad. A gusto estar con gente con gente así. Primero eso, ¿no? Que, que, que nos sentimos muy bien. O sea, son, son, son muy, buena, muy, buena, muy buenas personas, muy buena gente. Muy, muy profesionales los dos. Y la verdad, o Saldivia tiene un potencial tremendo. Tiene una, una potencia extraordinaria, ¿no? Y, y aunque esta pelea es una pelea difícil. Es una pelea, es una pelea que se presenta como áspera el rival. Ojalá le pegue el Tigre a los 5 segundos del primer asalto y lo deje desmayado, pero es una pelea con esos rivales que son rocosos y, y duros, ásperos. Entonces bueno, tenemos que, que decir de, de lo que estuvo rindiendo los entrenamientos, ¿no? que estuvo entrenando, la verdad, espectacularmente bien. Eh, es un chico que demuestra que tiene fuerza, potencia, tiene una fuerza de voluntad tremenda y, y tiene una sencillez aparte para para, para ir y, y aceptar todo el trabajo que le ponen y que le imponen. no Entonces es un, es un profesional con todas las letras y creo que el combate va a ser difícil... ...pero probablemente el Tigre se quede con el triunfo tranquilamente... Vamos, es, es, ...está más fresco, ¿no? ...está, está más, más fresco que su rival... ...pero no, no deja de tener eh, peligro su rival... ...es un rival duro, es un rival fuerte... ...estuve viendo varios vídeos y... ...me pareció bastante... ...bastante complicada la pelea, digamos... ...no, no me pareció nada fácil... ...ojalá, ojalá te digo, ojalá... ...yo iba a estar ahí gritando en, en, entre las primeras filas... Y, ...y ojalá se le dé de la mejor manera al Tigre... ...pero vamos, ya sabemos que en un principio se presenta como una pelea complicada